Paso las horas diciendo cuando vendrá mi amor? Pasan las horas del día Aclamándote vivo Tú lo quisiste así Cuando te vi partir Sufrió mi amor vuelve para reír para soñar para morir para tu muerte vendrá contigo es galería de mi vivir dame al menos un recuerdo Me la miel de tu boca Como recuerdo sincero de aquel amor que aún no se ha muerto un momento sin pensar en ti y ahora yo a ti te presiento y lejos, muy lejos de ti, tal vez no se equivocado o quizás aún nos amamos no sé qué, pero por favor dime porque no vuelve Para reír o para soñar, para morir, para sufrir pero tú vuelves Veá contigo esa alegría te asistir Te ame al menos ese recuerdo. Como recuerdo sincero de este amor que aún no se ha muerto.